Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Ciertamente, Allah ha oído las palabras de la mujer que te discutía, oh Muhammad, acerca de su esposo y se quejaba a Allah sobre su situación. Allah ha escuchado su conversación. En verdad, Allah oye y ve todas las cosas. Quienes de ustedes repudian a sus esposas diciéndoles que son como las espaldas de sus madres, deben saber que sus esposas no son sus madres. Sus madres son sólo quienes los dieron a luz. Lo que dicen es detestable y falso. Mas Allah es benévolo e indulgente y con quien se arrepiente y expía sus pecados quienes repudien a sus esposas diciéndoles que son como las espaldas de sus madres y después se retracten de sus palabras deberán liberar a un esclavo como expiación antes de volver a cohabitar con sus mujeres así se los exhorta y ala está bien informado de lo que hacen Quien no disponga de ningún esclavo, deberá ayunar 2 meses consecutivos antes de cohabitar con su esposa. Y quien no pueda, deberá alimentar a 60 pobres. Esto que hemos legislado es para que lo cumplan si de verdad creen en Allah y en su mensajero. Estos son los preceptos que Allah establece y quienes rechacen la verdad recibirán un castigo doloroso quienes se opongan a él y a su mensajero serán humillados como lo fueron sus predecesores que actuaron de la misma manera y ciertamente hemos revelado pruebas claras sobre la verdad y sobre la veracidad del profeta y quienes rechacen la verdad recibirán un castigo denigrante el día en que Allah resucite a todos y les informe sobre lo que hicieron en la vida terrenal Allah registró todas sus acciones mientras que ellos las olvidaron y Allah es testigo de todas las cosas ¿Acaso no ves que Allah conoce cuanto hay en los cielos y en la tierra No hay confidencia entre 3 personas sin que él sea el cuarto. Ni entre 5 personas sin que él sea el sexto. Tanto si son menos como si son más. Abá siempre está con ellos con su conocimiento. Después el día de la resurrección les informará sobre lo que hicieron en la vida terrenal. En verdad Allah es omnisciente. ¿No has visto, oh Muhammad, a quienes se les prohibió mantener conversaciones secretas entre ellos? ¿Cómo regresan a lo que se les había prohibido y se confabulaban para pecar? Desafiar al profeta y desobedecerlo? Si se presentan ante ti, te saludan de manera distinta a como te saluda Allah. Y dicen para sus adentros ¿Por qué no nos castiga a Allah por lo que decimos? El infierno, donde entrarán y arderán Les bastará como castigo Y qué pésimo destino Oh creyentes Cuando mantengan conversaciones secretas entre ustedes Que no sean para pecar Desafiar al profeta y desobedecerlo sino que se basen en la piedad y el temor de Allah y teman a Allah ante quien serán reunidos para ser juzgados el día de la resurrección las conversaciones secretas no son sino medios que utiliza el demonio para afligir a los creyentes mas el demonio no puede perjudicarlos en nada sin el consentimiento de Allah y en Allah el demonio depositan su confianza a los creyentes Oh creyentes si se les dice que hagan sitio a otros compañeros cuando estén reunidos con el profeta háganlo Alá hará sitio para ustedes en el paraíso Y si se les dice que se levanten para realizar cualquier buena acción háganlo Allah elevará el rango de quienes creen con sinceridad de entre ustedes y de quienes hayan sido dotados con conocimiento y entendimiento de la religión. Y Allah está bien informado de lo que hacen. Oh creyentes, si quieren realizar una consulta privada al mensajero de Allah, entreguen caridad a los necesitados antes de su consulta esto es mejor para ustedes y más puro pues esta los purifica de sus pecados pero si no hayan que dar pueden hacer la consulta sin dar nada previamente en caridad ciertamente alá es indulgente y misericordioso acaso temen entregar caridad antes de cada consulta si no lo hacen y a Allah los perdona por ello cumplan al menos con la oración entreguen el asaque y obedezcan a Allah y a su mensajero y Allah está bien informado de lo que hacen acaso no ve a los hipócritas quienes toman por aliados y protectores a unas gentes que han incurrido en la ira de Allah ellos ellos los hipócritas no son de los vuestros ni de los suyos mas juran en falso que son creyentes a sabiendas de que mienten Allah ha preparado para ellos un severo castigo que malo es lo que hacen se escudan en sus juramentos y desvían a los creyentes del camino de Allah por ello se escudan recibirán un castigo denigrante ni sus riquezas ni sus hijos les servirán de nada frente a Allah esos serán los habitantes del fuego y allí permanecerán eternamente el día en que Allah los resucite a todos los hipócritas le jurarán que eran creyentes como se los juran a ustedes y creerán que sus juramentos les serán de ayuda realmente son unos embusteros el demonio se apoderó de ellos y olvidaron la mención y la glorificación de Allah esos son los partidarios del demonio realmente los partidarios del demonio serán los perdedores quienes se oponen a Allah y a su mensajero estarán entre los humillados Allah decretó que él y su mensajero serían los vencedores ciertamente Allah es el más fuerte y el más poderoso no encontrarás a gente que verdaderamente crea en Allah y en el último día que quieran a quienes se oponen a Allah y a su mensajero aunque sean sus propios padres sus hijos sus hermanos o sus parientes Allah ha depositado la fe en los corazones de dichos creyentes y los ha fortalecido con su luz los hará entrar en jardines por los cuales corren ríos donde vivirán eternamente Allah está complacido con ellos y ellos están complacidos con él esos son los verdaderos partidarios y defensores de la religión de Allah. Realmente los verdaderos partidarios de Allah serán los triunfadores.